Bueno, y en Ayala que se mueve mucho la cultura y se mueven muchas cosas, Una, un municipio pequeño y bueno, pues lo estaba comentando a micrófono cerrado con mi interlocutor, que es el alcalde de Ayala, al que voy a saludar ahora mismo, que me sorprende como un municipio tan pequeño genere tanta actividad eh, cultural, cosa que no ocurre en otras en otros puntos, ¿no? Yosu Arteche, ¿qué tal? Egunon, pues bien, estamos. Sí, en el último día de la semana. Bueno, pues estupendo, así descansamos algo si es posible. Bueno, que vamos a hablar de cultura porque han tenido no nos dio tiempo en la anterior conexión con con usted de hablar sí. sobre las comisiones que se estaban celebrando en ese momento y sí. creo que ha habido alguna novedad, ¿no? Bueno, sí, en principio se celebró esa comisión ayer a la mañana y me han pasado un poco la información, pues ya hemos eh, ajustado ...bueno, ya estaba en sí elegido... ...pero de manera oficial hemos llamado ya... ...al pregonero que va a ser Javier Angulo... Eh, ...y a quien hoy pues le hemos eh, pedido... ...que nos traiga pues algunos datos eh, biográficos... ...y en fin, una fotografía... ...porque aparecerá en el tríptico de la... ...de la programación de las fiestas de San Prudencia... ...así que en ese sentido pues... Eh, ...cerrando un poco ese cartel... ...por otra parte pues en el Yara Rock... Eh, ...que también se ha planteado... ...bueno pues parece que han surgido seis grupos hay una reunión la semana que viene pues para un poco perfilar eh, de qué forma se va a presentar el Ayara Rock, si les pedirá caer alguna fotografía, pues sus nombres artísticos si es que lo tienen, porque claro, los jóvenes quizá pues eh, aficionados a la música, simplemente tocan y no sé hasta qué punto tienen todavía ni siquiera nombre artístico, lo interesante es eso que lo empiecen a tener y que empezamos empecemos a conocer pues qué qué capacidad musical tenemos en el valle, ¿eh? así que eso también pues de alguna forma en marcha. También se aprobó la realización de ese concurso de fotografías eh, hechas con móvil que se va a extender desde el día 27 de abril al 4 de mayo, es decir, eh, algo más allá de las fiestas, pero con la idea, precisamente, de bueno de ofrecer esa visión personalizada, ¿no?, desde el móvil de algún detalle, alguna algo que llame la atención de las fiestas, y bueno, es un archivo fotográfico interesante, y habrá pues eh, premios, eh, un pequeño concurso con premios en cuatro categorías, con un premio de 50 euros para, para los ganadores. Uh -huh. Bueno, el Ayala Rock, por cierto, que hay seis grupos, eh, sí. y está muy bien, ¿no? Hombre, entendemos que sí, entendemos que es una, un primer paso y, y lo que, de lo que se trata es de que esto se consolide. De alguna manera, para que la cultura se pues, empiece a aflorar, quizá, pues eh, como pasa y va a pasar posiblemente este año con muchas nuevas iniciativas pues que quizá todavía no están extendidas la gente igual pues no, no le ha llegado la información pues bueno es un primer comienzo y si esto se consolida y tiene éxito pues eh, esperemos que siga y que vayamos ganando en adeptos a este tipo de, de actividades que la juventud se mueva que sepa que hay una bueno pues un pequeño altavoz desde ayala pues para la, en este momento para la expresión musical y que bueno animamos a la gente a que, a que participe de estas cosas. Por cierto, y la la para el sí. día 23, cortometrajes que tenemos, ¿no? ¿eh? Entonces, pues sí, la la que tenemos aquí eh, bueno, va a venir a precisamente un director, eh su nombre David Zavala, que va a dar una pequeña una pequeña charla y además se van a proyectar una serie de cortos. en este sentido pues también queríamos eh, decir y comentarlo, ¿no? Es decir, los cortos son, creo que hay uno en en gallego, y los demás son en euskera, y quería apuntar esto porque quizá a veces el, el hecho de que sean en euskera hace que muchas personas pues se retraigan y digan, pues es que yo no voy a entender nada. Sí me han comentado que estos, al ser cortos, por un lado, y con un carácter eh, visual importante, pues eh, me han comentado que, que lo diga a su vez, es decir, que no es necesario eh, saber euskera, es ¿eh? necesariamente que los cortos se pueden entender y que muchas veces una imagen pues es un tópico, pero una imagen vale más que mil palabras. Entonces animamos a todos aquellos que no sepan euskera o que tengan nociones eh, pequeñas de euskera o que simplemente quieran ver... Eh, bueno, pues lo que van a ver, imágenes que se animen, que es también una manera de introducirse y que a veces para aprender algo hay que hacer un pequeño esfuerzo y el euskera pues, evidentemente lo necesita, así que animamos desde aquí a asistir a esa laburbira y tener, pues, si acaso, un primero, segundo o cuarto contacto con, bueno, con ese, nuestro idioma ¿eh? a través de los, de los cortometrajes. Antes hablábamos de las fiestas de San Prudencio y, y bueno, que también se nos ha pasado que tienen, bueno, más o menos el perfilado, el, la mascota y, y ahora hay que diseñar, ¿no? Sí, bueno, en principio sí, también se ha aprobado se presentaron algunos diseños diferentes. Eh, también ocurre lo mismo, pues no ha habido mucho tiempo quizá para para que, para que haber podido recibir quizá más más posibilidades, pero en cualquier caso, pues en la propia comisión ya se decidió cuál va a ser la, la imagen... Eh, y bueno ahora lo que habrá que buscar es eh, la manera eh, de transmitirlo a quizá a diferentes soportes puede ser soporte gráfico puede ser a, pues quizá incluso una figura ya con volumen un chochonguillo, es decir una marioneta y bueno también tendríamos que buscar esa posibilidad no que alguien eh, tenemos en mente pues también algunas personas que quizá podrían trabajar esa idea y que ese chochongullo pues eh, en las fiestas de san provinciacio pues pueda pasearse y, y mezclarse ...en las propias fiestas... ...todavía no es más que un, una pequeña idea... ...pero es una posibilidad también... ...pero en fin, ya está así el, el diseño... ...el dibujo de, de Pronchi... ...ya lo tenemos... ...y bueno, pues aquí lo tengo delante de mí... ...y bueno, pues simpático... ...el ¿eh? simpático eh, caracol marrasquillo... ...que vamos a tener en, en las fiestas de San Prudensio. Uh -huh. Bueno, y hablando de, de proyectos... Eh, ...el proyecto Adam... ...que continúa con su, con su andadura... ...con su trayectoria... ...y hay alguna sí. novedad, ¿no? Bueno, sí, en principio... Eh, ...parece que han llegado a un acuerdo... ...andaban buscando pues una un lugar... ...un lugar de encuentro, un lugar de... ...bueno, también entendemos que de participación... ...para actividad cultural en el valle... ...nos parece que dada... La, bueno la trayectoria de los integrantes de este proyecto Adán, pues pueda ser una de las bonitas sorpresas en, a medio y, y largo plazo en el Valle ayala y si se consolidan y para, para esto pues han tomado una, una sede que va a ser en lo que era el, el antiguo mesón mesón ayales aquí en respaldiza parece que ya han llegado a un acuerdo ahora pues eh, tienen que ponerlo a acondicionarlo evidentemente pues tienen algunas han estado aquí en el ayuntamiento precisamente consultando con los técnicos pues la necesidad de adecuar posiblemente pues bueno diferentes aspectos de de lo que antes fue pues un un barrio y restaurante entonces pues eh, intentar acomodarlo a las, a la sede cultural que quieren que sea y eso pues de alguna manera ayudará a revitalizar esperamos Eh, un poquito la vida en general en respaldiza, que también va a contar en breve, y bueno, lo anuncio desde aquí también, eh, pues de un pequeño establecimiento de venta de, de artículos de primera necesidad y creo que también va a tener una pequeña eh, cafetería, puede ser, en fin, está para abrir ahora en, en finales de marzo, primeros de abril pues muy cerquita, además de Mesón Ayales, aquí en, casi en la Plaza de Respaldiza. Así que, bueno, son elementos que de alguna manera pueden ayudar a dinamizar un poco la actividad de, del pueblo. ¿eh? Así uh -huh. que, bueno, siempre es interesante que, que se activen cosas. El proyecto, Adán, por cierto, que, que va a celebrar pronto un también el, su, su aniversario y lo quieren celebrar en el Anchoque de Amurrio. Bueno, van a celebrar concretamente el aniversario de Lanzoki, ¿eh? Ah, de Lanzoki. Uh -huh. Sí, es el aniversario de Lanzoki de Amurrio. Eh, no tengo muchos datos, pero sí sé que están preparando, me imagino que eso eh, pues tendrán más información evidentemente en la ayuntamiento de Amurrio, pero bueno, eh, de alguna manera ya permite intuir que la implicación de este proyecto en en el valle pues puede ser realmente importante. Mhm. Uh -huh. ...bueno, por pues séptimo aniversario de, de, de Lancho... ...y entonces lo que tenía aquí anotado... ...con un interesante show... ...que van a poner en escena el proyecto Adam... ...y que además que quieren contar... ...según tengo aquí anotado... con ...todos los grupos culturales de, de la Villa Murriarra... ¿eh? Que eh, pues sí, sí, ...seguro sí. que es interesante... ¿eh? ...sí, interesante porque es más eh, la filosofía... ...es decir, el planteamiento de abrir no un poco la cultura... ...y en ese sentido pues que haya participación... ...que entendemos que, bueno, en definitiva... ...en todas partes hace falta... ...en todos los, además en todos los ámbitos... ...cultural, evidentemente político, etcétera... ¿eh? Uh -huh, ...desde luego, bueno, pues nada... ...que a pasar buen fin de semana... Sí, ...y... Esperemos. Y la semana siguiente, pues eh, a ver si podemos conectar de nuevo para que los oyentes, sobre todo los ayaleses y ayalesas, conozcan de primera mano la, la actualidad cultural sí. y, y de otro índole, si es que hay, sí. de Bueno, ahora, municipio. sí, comentarte igual que precisamente se celebra este fin de semana la segunda eh, etapa de la carrera eh, ciclista Ayala. Uh -huh. Y me parece que es la salida en Amurrio y termina, si no me equivoco, en Menagaray, esto es el sábado a la tarde. Eh, pues sí, sí, es otro, la segunda etapa. La segunda etapa. Esto es otra actividad que, bueno, pues interesante en el Valle, todos los aficionados al ciclismo, pues están de enhorabuena. Que son muchos, ¿eh? Sí, ahí les tocó a los, a los futboleros. Vaya, vaya, vaya eh, fiesta. por el atleti, pues bueno, aquí tenemos el sábado con el ciclismo, o sea, en otra otra cita interesante. Muy bien, Josu Arteche, alcalde de Ayara, muy amable por atendernos. Esquerri Casco. Están, Sergaitic, agur agur. agur, agur. Agur,